Buen día, muy bien.、Eh, Raúl, queríamos hablar con vos por el tema del proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo para modificar el sistema previsional de empleados y empleadas del Banco de la Pampa.、Eh, no sé si lo pudiste ver y qué nos podés comentar. Sí, sí, en realidad es que, en el día de ayer、eh, tomé conocimiento de la copia del proyecto que、eh, a través del Poder Ejecutivo Provincial se presenta a la Cámara de Diputados para la aprobación o modificación de la. De la ley vigente que rige el sistema previsional para los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Pampa. ¿Qué, qué, qué, qué opinión tenés hacia,、eh, cuando lo viste?、Eh... Bueno, gen、eh, en general es、eh, una reforma fundamental que desde el inicio de la gestión de esta, de esta caja, desde nuestro sindicato veníamos reclamando, habida cuenta de que. El que hoy se encuentra vigente está basado en un sistema de capitalización mixta que, como bien decía el ministro de Economía cuando anunció este proyecto, este, nueva, este nuevo proyecto, es un sistema que fracasó en el mundo. O sea que en la década del 90, a través de la FJP, sabemos las consecuencias que tuvo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿no?、Uh -huh. eh, nosotros insistimos permanentemente、eh, con esta modificación que, bueno. Felizmente se está logrando de cambiar a un sistema de reparto que es un sistema solidario, con lo cual、eh, se adquiere previsibilidad en cuanto al、sí. beneficio jubilatorio que van a percibir、eh, los trabajadores en esa etapa de su vida. ¿no? Claro. Eh, Raúl, ¿ustedes fueron consultados、eh, como entidad、no, genial? No no. no, no, nosotros, este, a m e n t e que si hacemos un poco de historia, esta caja. De, de, de jubilaciones, nace n en el año 1991,、eh, por gestión de nuestro sindicato, hubo una comisión、eh, que se constituyó para elaborar el proyecto de ley que、eh, definió esta, esta caja,、eh, pero bueno, en, esta, en esta oportunidad no fuimos consultados, lo que sí estamos a la espera. De que cuando esto ingrese en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente, este, seamos convocados como para nosotros vertir nuestra opinión dentro de, de ese ámbito. ¿no? Eh, Raúl, eh, si se aprueba este proyecto, se va a permitir que trabajadoras eh, bancarias eh, puedan laborar cinco años más de los 60 que hoy son necesarios para poder jubilarse.、Eh, ¿Cómo entienden ustedes esta posibilidad que se abre? En realidad, esto no es más、eh, que lo que prevé la, la ley, o sea, que preveía antes de la última reforma, la 24-241, que es la Ley Nacional de, de Jubilación, que establecía que el trabajador varón se jubiera l a los 65 años con un año de prórroga para la gestión de la jubilación y la compañera, a partir de los 60, pudiendo voluntariamente extender、eh, su edad jubilatoria hasta los 65 años. O sea, esto. Eh, en el momento que se realiza la última modificación de la ley previsional, eh, eh, donde se, se extendió la edad jubilatoria hasta los 70 años en el sistema nacional, la caja de jubilaciones propia del Banco de la Pampa, de los empleados del Banco de la Pampa,、eh, mantuvo esta, esta edad jubilatoria.、Uh -huh. O sea que no es más que ratificar lo que ya está vigente. ¿no? Uh -huh. eh, Raúl, entonces, en principio, ustedes están de acuerdo con, con esta modificación. Nosotros、eh, sí estamos de acuerdo con el sistema de reparto, como decía, y reitero que es un sistema más justo y solidario que le da previsibilidad a los trabajadores en cuanto al haber que van a percibir y la actualización que va a tener con respecto a. A las paritarias que desde nuestra organización f i r m e m o s con las patronales bancarias. ¿no? Claro, bien. Bien, Raúl, nada, queríamos conocer la opinión. No sé si quedó algo que quieras comentar, si no, gracias. No, no, no en realidad, este, como decía, o sea,、ah. estamos a la espera de que ser convocados por、eh, la Cámara de Diputados para nosotros, dentro de, de ese ámbito,、eh, bueno, interiorizarnos más. Eh, eh, Sobre el proyecto en sí、uh -huh. y bueno, aclarar algunas cuestiones que, que quizá nos parecen, a nosotros nos parecen importantes aclarar. ¿no? Eh, Raúl, la última pregunta. Sabes que hace unos días、eh, me tocó ir a hacer un trámite bancario, fui hasta una sucursal del, del Banco de la Pampa y bueno, me advirtieron que ya no tenían más un sector de atención al público de manera presencial. Fui a otra sucursal, me dijeron: Esto lo tenés que resolver directamente. Por internet a través de la plataforma del BLP. ¿Ustedes advierten que a través o a partir de la digitalización de ciertos procesos que se realizaban hasta ahora、eh, presencialmente, se reduce la cantidad de trabajadores que、eh, anualmente ingresaban a la entidad bancaria? No, no, no hemos visto que se afectara esa, esa situación. Lo que sí,、eh, estas decisiones no.、Eh, Eh, son decisiones de, de la directiva que, que toman、eh, con respecto a la atención de, de la clientela.、Eh, lo que sí nosotros、eh, insistimos porque uno también es un ciudadano común y camina por la calle y, y lo identifican con, con el banco y principalmente el reclamo de las personas mayores es eh, eh, que, bueno, la queja, más que、uh -huh. nada, es、eh, esta falta de, de, de atención en cuanto a hacerlo de, de, en forma presencial teniendo en cuenta de que no no quieren o no pueden o no saben、eh, acceder a los medios electrónicos que, que la banca digital de,、eh, dispone、mm. o sea、eh, esto yo creo que es un reclamo que、eh, los directivos del banco deberían、eh, escuchar y atender no Sí, una hubo un anuncio que hizo el Banco de la Pampa que atendía a jubilados y jubiladas para que cobren el h a b e r、sí. eso sí,、eh, de forma presencial en todas las sucursales, sin turno. Sí, sí, sí,、eh, eso se está realizando que fue merced a un reclamo claro, permanente、sí. que hubo por parte de los jubilados y jubiladas.、Uh -huh. eh, pero bueno, también los jubilados y jubiladas o las personas mayores realizan otros trámites bancarios que、eh, sí. quizá. Requiere atención presencial, ¿no? Sí, sí, sí. O por sí. lo menos acompañamiento para realizar、eh, las tareas en,、eh, bancarias en forma, en forma digital. n o Sí,、ah. se, se da por entendido que todo el mundo tiene una conexión a internet, que todo el mundo tiene un medio electrónico, una computadora, un teléfono y que además comprende todo el proceso como para hacer un reclamo、eh, o lo que sea.、Mm. Me parece、sí. que están jugando con ese factor y hay mucha gente que se está quedando fuera. Sí, sí. Ustedes saben que no es así, que no todo el mundo, y ¿Eh? principalmente reitero, las personas mayores que creo que merecen otra consideración. ¿no? Bien, Raúl,、eh, gracias por estos minutos con Kermés, como siempre.、Eh. Gracias a ustedes, que tengan、bueno. buen día.